to house, baby. Oh. hay gente que llora porque un muchacho murió, para que están de luto si el puto se lo buscó, andaba de culero robándole en el camión hasta que un lindo día le salió uno más cabrón, subía gritando ya valió madre, ya se la saben. en celulares y plomo al que intente bajarse, pero para loco, loco y medio y uno nunca sabe, acto seguido estaba en un charco de su sangre lo que no sabía es que entre los que iban sentados, había un señor ya mayor que era policía retirado, estaba cansado, en esa ruta lo había han asaltado y como no vio resultados decidió salir armado y todos callados el silencio quedó pactado salieron curiosos de todos lados luego llegaron uniformados a atender el llamado mejor llama la basura que esta mierda está estorbando pan pan capital oscura ciudad donde día a día tigres se crían que dios bendiga a ah, los que salen a ganarse la Salen a ganarse la vida. Allá hay gente que llora porque mucha muchacho Están de luto y lo recuerdan con amor Salía de madrugada para cumplir su labor Hasta que un oscuro día ya no regresó Seguía estudiando, ayudaba a su madre Despertando temprano y durmiendo tarde Luchaba día a día con su vida contra el hambre Hasta que le fue arrebatada por las manos de un cobarde Lo que no sabía es que entre los que iban sentados Había tres pasajeros con el cohete cargado Estaba cansado y decidió confrontarlos Cuando vio que dispararon teniendo una Niña a un lado, y todos gritaron con un miedo descontrolado. Salieron nerviosos, traumatizados. Nunca llegaron uniformados a atender el llamado, y se apaguen justamente los sueños. De un nombre honrado. se la vida